Tenemos para compartir、eh, un comunicado que han mandado, pero bueno, quisiéramos, quisiera por ahí compartir、eh, esta, est esta conversa con una Lamuén,、uh -huh. que b、bueno, u ella n o e es actriz y, y, bueno, y, y tiene mucho de esta militancia mapuche también. Le damos la bienvenida a Soraya Maicoño, Mari Mari Lamuén, Karina y Camila, te saludamos. Mari Mari con p u l a m u e n Karina, Camila, Mari Mari con p o i m u n Muchas a a r r i m p l o n Pupiñancuyé, Compu, u c q e t u y e c m Pumón, Rumé u Mañún. m a c h gracias por esta comunicación. Bueno, Lamuén, estamos desde acá、eh, bastante preocupados por la situación de Mascardi. Y bueno, nos ha llegado un comunicado、eh, que es de Juntos somos Río Negro. Lamuén, así que nos gustaría por ahí compartirlo y, y también hacerla p a r t i c i p e a usted. Fele, sí, me gustaría también escucharlo porque no, no estoy al tanto. Villa Mascardi, nuestra soberanía nacional en riesgo, dice. Lo que está ocurriendo en Villa Mascardi es consecuencia de la falta de respuestas de la justicia federal y producto de la inacción del gobierno nacional. Los repetidos hechos de violencia extrema ocurren en territorio federal dentro del Parque Nacional Nahuelhuapi. Son tierras que pertenecen al gobierno nacional, con lo cual no es un tema que puede resolver por sí solos el gobierno de Río Negro o la municipalidad de San Carlos de Bariloche. Estamos ante un problema de Estado y de gobierno. Corre peligro la vida de los vecinos y los bienes en Mascardi. Necesitamos políticas claras y que se establezcan medidas para frenar el avance de estos grupos violentos. Se trata de un problema geopolítico que tiene sus raíces en la Patagonia chilena. Estos grupos no reconocen el Estado argentino, nuestra bandera, nuestra constitución, nuestros himnos, no reconocen las autoridades, la propiedad estatal ni privada. Desde Juntos Somos Río Negro efectuamos denuncias penales. Incluso al gobierno provincial ya las había realizado con anterioridad, pero la justicia federal no ha hecho nada de nada. Esta falta de respuestas implica no solo una ausencia de esclarecimiento de los hechos, sino、eh, jaque seguri seguridad e integridad y las de quienes transitan por la zona. Sí. En definitiva, el orden y la seguridad pública están en juego. Es un tema que el gobierno federal debe abordar y rápidamente articulando con otros poderes del Estado y las provincias. Estos grupos extremistas y violentos no representan a la comunidad mapuche. En Río Negro, el pueblo mapuche vive en armonía y mantiene un diálogo permanente con la provincia. Es tiempo de dejar atrás la tibieza cómplice. Si la justicia federal y el gobierno nacional no ejercen sus funciones, es solo porque siguen mirando al país de Buenos, desde Buenos Aires. Pero los que estamos en riesgo también somos ciudadanos argentinos. Exigimos que avancen los procesos penales abiertos, que se tomen las medidas de protección de personas y bienes, que se enjuicie a los delincuentes y se los sancione conforme a la ley. No se puede seguir mirando para otro lado. Mantener la paz es la primera misión de un gobierno. Si un Estado no garantiza la resolución de los conflictos, va por la vía pacífica. Eh, pierde su razón de ser en tiempos de hacerse responsable. Esto lo firma Alberto Boletinec, senador nacional, Luis Dijía como diputado nacional y Agustín Domingo, diputado nacional. Esto es el comunicado que nos ha llegado, como para, bueno, tener esto, ¿no? Más o menos, sabíamos un poquito cómo viene la cosa y qué es lo que piensan algunos funcionarios. Pero bueno,、eh, Soraya, queríamos por ahí tener tu opinión sobre todo esto, ¿no? Bueno, primero quiero comentar que estoy hablando como una mujer mapuche que, que acompaño reivindicaciones territoriales, que participo、eh, seriamente, sobre todo en, en práctica espiritual,、eh, no como vocera del Loz.、Eh, quiero aclarar eso para que después no se mencione que, que, bueno, que salió alguna vocería.、Eh, la realidad es lamentable ese comunicado porque. A lo primero que apelan、eh, Juntos por Río Negro es a la soberanía, cuando en realidad,、eh, justamente Juntos por Río Negro y la actual gobernadora misma, son quienes defienden los intereses de empresarios extranjeros en los territorios que hoy es Río Negro y que además es territorio mapuche. Entonces resulta muy incoherente esos comunicados, hablando de la paz, de la soberanía, de la argentinidad, cuando ellos、eh, incluso salieron a apelar, por ejemplo, la. A apelar lo que, lo que se estableció por el Código Penal, donde se obliga a Lewis a abrir el camino hacia el lago escondido, y sin embargo, es el mismo Estado rionegrino quienes、eh, apelaron esa resolución. O sea, es el mismo Estado rionegrino quienes defienden los intereses de empresarios extranjeros por los territorios argentinos s entre c o m i l l a y mapuche. Principalmente territorio mapuche. Es lamentable lo que está sucediendo porque pareciera que el pueblo mapuche se tiene que acostumbrar y no hacer ningún tipo de reclamos. Nos tenemos que acostumbrar a que nuestros territorios queden en manos de empresarios extranjeros que, además, la mayoría tienen intereses extractivistas, que lo que implica además la destrucción de esos espacios territoriales. Entonces,、eh, los delincuentes termina siendo siempre el pueblo mapuche. Desde la conquista del desierto, los delincuentes, los vándalos, los conflictivos, somos nosotros como pueblo mapuche. Y eso realmente es muy lamentable, porque no se da ninguna posibilidad de un diálogo real. Hablan de un pueblo mapuche pacífico o pasivo,、eh, con el que se puede mantener un diálogo. Pero justamente, quizás con esas personas que puedan mantener diálogo, no son personas que estén atravesadas por conflictos territoriales. Nunca tiene el Estado rionegrino una actitud seria, política, de conversar real y de llegar a un acuerdo real con los espacios territoriales que sí están en conflicto y que se, que se han entregado esos espacios a empresarios, extranjeros o argentinos, pero con fines empresariales, con fines extractivistas. Cuando toca conversar con、eh, comunidades, con pull-offs que están atravesados por ese tipo de conflictos, inmediatamente nos convertimos en mapuches conflictivos, delincuentes, terroristas.、Eh, mientras no haya realmente un reconocimiento del genocidio por parte del Estado argentino hacia nuestro pueblo, mientras no haya una reparación histórica, esto lamentablemente no va a cambiar. Nosotros, como pueblo, para seguir sosteniendo no ser mapuche, necesitamos el territorio. Y sobre todo aquellos territorios que hoy por hoy, aún siendo llamados tierras fiscales, en donde supuestamente la constitución rionegrina no permitiría que esas tierras fiscales queden en manos de extranjeros, eso no está sucediendo. Alrededor del lago Mascardi, alrededor del Afkenwin-Kulmapu, hay empresarios como、eh, Príncipes Cataríes, como Burco, como Sutton, como Ruemers, como la Princesa de Holanda, como Benetton, como Lewis. Esos son los vecinos reales de Mascardi. Esos son los vecinos que ponen todo el dinero para、eh, generar todo tipo de situaciones de conflicto en contra de un grupo de Pulamuen. Que sencillamente están sosteniendo un territorio, una práctica espiritual, un r e h u e tan importante para todos nosotros en el Pueblo Mapo como es el r e h u e de una machi. Así que realmente es muy lamentable porque, encima,、eh, son grupos que además manejan los、eh, medios de comunicación, sobre todo los medi medios de comunicación que tienen una llegada muy amplia. A muchos sectores de la sociedad. Entonces, no, siempre está esta cuestión de, de que es disparejo, ¿no? que, que hay una, una cuestión de, de, de desequilibrio en cuanto a lo que nosotros podamos exponer, plantear, con un montón de cuestiones, fundamentos, mapas, historia, y a lo que ellos pueden llegar a instalar mediáticamente sobre el pueblo mapuche. Feleila, Mue. Eh, vamos a, a ver cómo continúa todo esto, ¿no? Y, y como siempre, bueno, mandarle un, un, una buena a toda la, la, la, la comunidad allí, que seguramente necesita mucho de, de, de nuestra fuerza, ¿no, Lamuen? Y bueno,、eh, cambiando un poquito de tema, queríamos contar, bueno,、eh, sabemos, ¿no?、Eh, pero bueno, les contamos a la audiencia de que es ahora ya actriz. Y bueno, va a andar por acá por v i d m a la semana que viene presentando este unipersonal、eh, de narración oral que habla sobre cómo hilar. Cómo... Ay, cu cuéntenos, ó m o c hablamos en usted. <risa> la Lynn. ¿Cómo aprendió、Cuché、a h i a r a sí, la Lynn Cuché, anciana la, la araña, en Tuneteu. Un trabajo de, que, que está basado en cómo aprendió a hilar la mujer mapuche, pero también habla de. De las diferentes vivencias de las mujeres mapuche que nos ha tocado a lo largo de la historia. Es la historia de una joven que e l i g e vivir con sus abuelos, abuela, su abuelo, pero cuando muere su abuela, el abuelo le pide que hile la lana y ahí ella se dio cuenta que nunca había aprendido. Que al final siempre la vio a su abuela hilar y ella nunca se había tomado el tiempo y ahí aparece el conflicto y la historia de, de otras mujeres, parientas, que, que acuden en, en su ayuda. Estoy invitada por la Universidad de Río Negro, de Viedma, que está organizando、uh, una serie de encuentros que tienen que ver con, con la verdad, con la memoria, la justicia. Y en este caso voy a, a dar este espectáculo el 14 de octubre, en realidad en el tubo, en la sala de teatro que se llama El Tubo allí. Y luego será una charla sobre, sobre el territorio. Y la historia de despojos territoriales que hemos venido padeciendo como pueblo, en esto de la memoria, n o de trabajar y hacer ejercicios sobre la memoria. Así que muy, muy contenta, ya les va a llegar mejor información con más detalles, horario y todo,、eh, para, que, bueno, para que puedan llegar a ver el espectáculo y a, a conversar un poco. Les agradezco un montón esta posibilidad. Una cosa más me gustaría comentar:、sí. que por favor estemos, sobre todo la gente mapuche que e s t á escuchando, Atentos y atentas, porque para este domingo、eh, el grupo Consenso Bariloche, que es un grupo racista que está hace rato ya como trabajando en contra del pueblo mapuche, constituido por abogados, por, por medios de comunicación, por empresarios cabañeros, turísticos, empresariales, empresarios a a l e e e s s m p r r i de diferente índole, están organizando un. Una especie de banderazo entre comillas en contra del de Lof Laskenguin c u l m a p u y marchar hacia el Lof,、eh, que ya alguna vez cuando lo han propuesto proponen ir con palos y hacer lo que, lo que haya que hacer. Estamos muy preocupados por esta situación. Nos parece realmente、eh, que ya deberían cambiar estas formas y que se debería llegar a un diálogo real con las comunidades. Eh, pero bueno, claramente tanto Beretilné como la gobernadora Arabella Carrera siempre van a responder a los intereses de los empresarios extranjeros y después se llenan la boca hablando de soberanía. Así que estemos atentos a lo que pasa este domingo y toda mi solidaridad para el LOF y bueno, todo el, el me buen para mis pulamuen que. Están e escuchando y muchas gracias a ustedes también por la posibilidad de hacer, aunque más no sea, una reflexión sobre lo que estamos pasando como pueblo mapuche. Félei, la moe, Rubén Mañón. Entonces, nos vemos prontito y vamos a seguir charlando、eh, en, en los próximos días. Le mandamos un abrazo. r u b é n Mañón, Teucayán, Teucayán.